Eh, vamos a saludar a Juan Carlos Haddad, que es Secretario General de la UATRE en Villa Manzano. Señor Haddad, buenos días. Omar González es mi nombre. Les saludo desde NU18 Radio El Valle. ¿Cómo anda usted? Sí. Buenos días, buenos días Bueno, le agradecemos la participación en el programa, no estaba pautada su, su intervención, pero había dado cuenta de, que ha sido tan amable de comunicarse con la radio y ha dado su visión queremos aprovechar en principio y antes de, de que diga lo, lo que nos ha comentado por privada ¿cuál es la sí. situación hoy por hoy? ¿a esta hora? ¿qué proyección hay? respecto a los cortes, digo, porque hay muchos oyentes que viven en la zona y se desplazan de localidades a localidades, y más aún muchos visitantes que están atravesando la zona del Alto Valle, y quisieran conocer alguna información al respecto, Juan Carlos. La información que yo tengo es la misma que usted tiene ahí con respecto a los cortes de Cipolletti que se levanta, y Rota que se levanta, cinco saltos, sí, que creo, a, por lo menos hoy, y ahí estoy viendo, transcurriendo el orden del día, a ver qué va a decidir la asamblea en cada uno de los piquetes. Claro. En el caso de Villa Manzano, ¿qué decidieron? Nosotros ayer tuvimos un corte por el día, desde las 8 de la mañana, que pudimos eh, juntar algunos trabajadores hasta las seis de la tarde. Y por la familia se decidió el Marte de volver a la vuelta en virtud de que se levantaba casi la mayoría. Uh -huh. eh, no nos olvidemos que tenemos hoy frío, mañana, viento a setenta kilómetros por hora, la gente tiene que estar en la ruta, hay que estar. Entonces, claro. por ahí hasta el Marte que se tome la decisión en de Buenos Aires a ver qué va a hacer. Bueno, Juan Carlos, hoy hablábamos con el presidente de la Federación de Productores de Fruta, Manuel Mendoza. Él nos decía, y bueno, de hecho, está confirmando lo mismo que ha dicho la CAF y lo mismo que ha dicho el Ministerio de Trabajo, que este pedido del 20% de reconocimiento del 20% por zona desfavorable que solicitan ustedes desde la UATRE, aún no está firmado, no está estipulado, no está normatizado. Usted tiene una visión diferente. ¿Cuál es? La visión que nosotros tenemos es lo diferente de esta pelea. Porque usted sabe que eh por la porte que lo deja por contrato o por algo establecido legalmente, ¿cierto? Hola, sí sí lo escucho. Le escucho Entonces, Juan Carlos la de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario con la resolución número 43 del 2008, donde se establece el salario mínimo para el pie de 61 con 82 por día. Esa resolución rige a partir del 1 de agosto del año pasado la resolución dice que el coeficiente 1.20 se debe de aplicar a la zona austral Chile, Santa Cruz, Tierra Segunda y el Atlántico Sur dice Pitch que es lo que dice la ley 1883 que fue modificada por dos leyes que la 23.772 y la 25.9.25 anda a formular en el 2006 la última la del 25 no del 95 esos tres fueron diciendo que la Pampa para abajo es otra de la hora no de Santa Cruz ¿me entiendes? entonces se quedó solicitando nosotros cuando vimos el pitch a la Comisión Nacional del de Trabajador que me dice que razón, ese pitch que incluye solamente a Santa Cruz dejando fuera a Neuquén y a Río la Pampa y que no haga conforme a lo que dice la ley por unanimidad quedaron de acuerdo, la Comisión Nacional de Trabajo Horario, que se fue una expresión dicha anomalía. quiero sí. decir que la resolución tenía que haberse modificado. Ese será el debate del próximo martes, entonces, es algo que ustedes ya vienen planteando de todas maneras, eh, Juan Carlos. Es que está escrito por la Comisión Nacional de Trabajo Horario, es un acuerdo de parte, uh -huh. ya está seguidado. Ahora, lo cierto es que la misma Comisión de Trabajo Horario, el mismo, el mismo ministerio, dice que, en principio, lo... eso no está normatizado. No, no, no, no. Lo que el Ministerio de Trabajo está diciendo es que todavía no está, como quien dice, plasmado en un papel. Pero está plasmado en un papel el acuerdo de parte. Entonces, el acuerdo de parte, va a salir una, está saliendo la resolución, la 43, donde dice que se tiene que poner el coeficiente 90 en la zona autónoma. Esta es zona autónoma, lo que nosotros discutimos de la zona geográfica, la oficina de ley que se amplió hasta la Santa por la 25-9-25 no es para la zona austral no es para la, no la ley vieja que dice que solamente Santa Cruz es zona no austral claro. bien, Juan Carlos le propongo algo y nos comprometemos el, el empezamos y de paso le, le aviso a usted al resto de la audiencia el lunes a la noche empieza Radio Centígrado el programa de prevención de la de la radio así que ya el miércoles me comprometo a llamarlo nuevamente y profundizar esta charla ¿Le no, hay problema, ¿no? no hay ningún problema nosotros estamos presentando la pala hoy la doctora García, alguien jugó a CEREC, por este tema. Bien. Para que la Comisión Nacional no del Trabajo funge lo que dice la ley. Comisión de Acuerdo de Farto de Contratos firmado, es como si nosotros nos vamos arreglando después lo debemos modificar, ¿no? Está claro, está claro. ¿Eh? Juan Carlos Adol, le agradecemos el contacto. Pues que sí, tenga sí, buen día. Bien, ¿eh? Hasta luego. El secretario general de la UATRA en Villa Manzano.